MUNDOFONÍAS Dilmano, dilbero, dilmano, dilbero, câștig mic aș sări pipero, câștig mic aș sări pipero, dilmano, dilbero, dilmano, dilbero, câștig mic aș sări pipero. Simmi, ca să-ți aripi pe Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos Mundofonías, un programa más que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del universo y que se dedica, como bien sabéis, a las más maravillosas músicas del mundo, músicas de inspiración popular. Hoy nos vamos a centrar en dos importantes festivales de estos tipos de música que se celebran anualmente en Europa. Con motivo también de dos discos relacionados con ellos. Por un lado se acaba de publicar el disco que recoge grabaciones realizadas en la última edición del Festival de Rudolstadt en Alemania, un doble CD con estupenda música totalmente inédita de grupos sumamente interesantes y recomendables. Lo vamos a ir descubriendo. Luego iremos con otro festival, Ednoport, en Polonia, también con un disco que nos presenta músicas de ese festival. Pero de momento estamos, como digo, en Rudolstadt, escuchando a este estupendo grupo austriaco. Madame Baeux. Se escribe más o menos así, Baeux, con H intercalada. Yo creo que pronunciarán más o menos como Baeux dado que parece ser una palabra austriaca del alemán que se habla en, en Austria, que es un tanto peculiar en ocasiones. Y aquí tenemos a cuatro mujeres que cada una es de una procedencia. Vienen desde Bulgaria, desde Austria, desde Voivodina, bajo jurisdicción serbia, y desde Bosnia. Instaladas en Viena nos ofrecen esta pieza Dilmano Dilbero en esa versión en directo tal y como sonaba en el festival de Rudolstadt el pasado verano y que se publica ahora en invierno. Por cierto, atentos a este grupo Madame Baeux porque nos acaba de llegar su disco... Así que además de esta delicia en directo, pues exploraremos más música de estas cuatro mujeres que nos llegan desde Viena. Pues Alemania, además de estar ahí muy en el centro de Europa, pues tiene un montón de artistas llegados de muchos orígenes diversos. Así que tienen la suerte de contar con gente como, por ejemplo, la siguiente artista nacida en Mainz, Alemania, pero de familia con orígenes kurdo-alevíes, originales de Anatolia, en Turquía, en el oriente de Turquía. Ella se llama Lale Kochgin y es además la prima de Chemil Kochgiri, una artista que habéis oído recientemente por aquí por Mundofonías. Y ahora pues escuchamos a su prima. Ellos dos hace tiempo que empezaron a explorar los orígenes musicales de sus ancestros. Y así que escuchamos ahora a la prima. Lale Kochgin interpretando Sermalá Hueda Wedá. Oyamos a Lale Kochgin, esta cantante nacida en Alemania con familia de orígenes kurdo-alevíes interpretando esta pieza dentro de un disco doble recopilatorio del festival Rudolstadt, un festival en Alemania que la tuvo a ella, entre otros muchos artistas, en la edición del verano de 2016. Pues seguimos explorando este disco. Es un doble CD, como decíamos, pero además tiene un DVD. O sea que además de escuchar estas músicas inéditas, tal y como sonaron allí en el Festival de Rudolstadt entre el 6 y el 9 de julio del 2016, pues también lo podéis ver en el DVD. Roots Folk Welt Musik", es el lema o las, los estilos que, de los que trata el festival, Raíces, folk y músicas del mundo, nos vamos a quedar con otro de los grupos que estuvo actuando, el Dagan Ensemble, un proyecto creado por músicos sirios que viven en Alemania. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene Pues mundo ponías tiene que ser Pues vaya fácil que es Y a veces Hemos seguido repasando este disco doble recopilatorio con grabaciones en directo realizadas en el Festival Rudolstadt en Alemania el año pasado, en verano de 2016, en julio, y oíamos música que llegaba desde Colombia, la música de Paito y los Gaiteros de Punta Brava. Como habéis visto, pues no es que sea gaita, como se conoce al menos en España, sino una especie de flauta con un sonido muy poderoso. La visión de Paito, pues es, como veis, bastante auténtica y tradicional de este estilo de música que llega desde la costa caribeña de Colombia. Y mucha música colombiana sonó en esta pasada edición del Festival de Rudolstadt en Alemania el pasado mes de julio, dado que Colombia era el país... Invitado. Esto nos sirve también para saludar a nuestros oyentes. Tenemos la suerte de salir en, en tantas emisoras que estamos en Colombia, en Unicauca Estéreo, para toda la gente del Cauca y todo ese territorio. Y en Alemania estamos en Hamburger Local Radio, la radio local de Hamburgo y en multicult.fm y 884 para Berlín y alrededores. Así que un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes en estos países. Continuamos con otra propuesta que nos llega desde Colombia. Grabación realizada en directo en el Festival de Rudolstadt es el grupo Retrovisor. al tiburón así. No, no, no, no, hermanito, no me mate al tiburón así. Aquí son vegetarianos todo el mundo, hermano. Teníamos esa especie de psicodelia retrocumbanchera que nos traía retrovisor desde Colombia. La canción se llamaba La Puerca y es una de las que aparecen en este doble disco más DVD recopilatorio de las actuaciones en directo del Festival de Rudolstadt del pasado año 2016, que estamos repasando en esta edición de Mundofonías. También llegadas desde Colombia, desde Bogotá. Son estas artistas las dos hermanas... Juanita y Valentina Áñez Rotman se hacen llamar las Áñez y las escucharemos con el tema Don Tomate, donde vemos este estilo que tienen de nebrar voces con sonidos delicados de loops y de pequeños instrumentos.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 La delicadeza vocal e instrumental de las Áñez desde Colombia. Hemos continuado aquí en Mundofonías con más voces sumamente interesantes. Es el grupo Dima. Es un grupo que representa esas curiosas polifonías de los pueblos llamados pigmeos en África Ecuatorial. Concretamente, ellos proceden de lo que es el territorio del, del Congo, del Congo Brazzaville. aunque todas estas fronteras son muy relativas. Todos estos pueblos, ya lo hemos comentado más de una vez, estaban allí bastantes eh, siglos antes y milenios incluso de que se trazaran esas fronteras. Y hemos escuchado muchas veces aquí en Mundofonía grabaciones de campo realizadas por pobladores de estos pueblos el pueblo Aka, por ejemplo del que procede esta, esta formación que se han lanzado los escenarios Dima, pero es que eh, esta música en su contexto es una música en la cual participa toda la comunidad y es lo que tiene también de encantador esas grabaciones, pues aquí lo vemos en un contexto diferente, un contexto de espectáculo, de concierto en un festival de músicas del mundo con un montón de gente de alemanes y gente de otros lugares observando esta música y bueno, pues este es el resultado sumamente interesante, Dima la pieza Akaya, también incluida en este doble disco más DVD que recoge las grabaciones realizadas en el Festival de Rudolstadt en Alemania en su pasada edición del año 2016. Seguimos en África, al menos geográficamente, aunque no administrativamente, porque vamos a escuchar un artista de Canarias, Germán López, y además él encuentra inspiración para este tema en la isla de Gorea, o Gore, como se escribe esta pieza, con su nombre en francés. Es una isla que pertenece a Senegal y que fue durante tres siglos el principal mercado de esclavos, desde donde se surtía, pues por ejemplo, Estados Unidos, de América, al Caribe y a Brasil. En esa sangría que se considera que supuso el secuestro y la venta de más de 20 millones de personas de África. Bueno, pues Germán López, este tañedor de timple canario interpretó en el Festival Rudolstadt esta pieza gore de esta manera. Sigues en Mundofonías y seguimos repasando el disco recopilatorio doble de grabaciones en directo del festival Rudolstadt en Alemania, que tuvo lugar en julio del año pasado, 2016. Y lo que veíamos era la música de Germán López, timplista canario. Y continuamos ahora con un grupo alemán del país donde se celebra este festival. Se trata del Pulsar Trio, una curiosa formación de sitar, piano y y batería. Su tema, el tema que vamos a escuchar, se titula Seven Horses and a Hornet. Siete caballos y un avispón. Así sonó el pasado mes de julio en directo en el Festival de Rudolstadt.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 El interesantísimo Festival Rudolstadt de Alemania nos acompaña en esta edición de Mundofonías con el disco doble de grabaciones hechas en directo. Grabaciones como la de este grupo bretón, Startigen, en el que se junta en una actitud rock con la música de baile tradicional bretona y con el canto del artista argelino Sofian Saidi. Aunque en esta pieza, pues como veis, no canta demasiado. Pero es un elemento importante del grupo. Hemos estado escuchando música contenida en este WFD más DVD recopilatorio de músicas grabadas en directo, es decir, son músicas Eh, originales que se editan ahora mismo por primera vez, dado que son grabaciones realizadas en el Festival de Rudolstadt en el corazón de Alemania el pasado mes de julio del año 2016. Un disco editado por el sello Galileo. Y cogemos la furgoneta para trasladarnos a otro festival, de otra localidad, al país vecino de Alemania, en este caso a Polonia, aproximadamente unas 5 horas y media, pero bueno, no vamos a esperar tanto, ya nos plantamos allí, es lo que tardaríamos en llegar, así que vamos a hablar ahora de otro importante festival que se celebra anualmente, en este caso, como digo, en Poznan, en Polonia. Se trata de Etnoport. De este festival, el disco que tenemos no son grabaciones realizadas en el propio festival, sino piezas de los grupos y los artistas que por allí pasaron. Así que vamos con este excelente acordeonista rumano, Ionica Minune. teníamos a este acordeonista rumano, gitano, excelente, virtuoso y tremendo, Ionika Minune Kala acordeón, algo del acordeón debe ser el título del tema, como digo esto está en otro recopilatorio en este caso que hace referencia a los artistas que participaban en el festival de Ethnoport en Polonia el pasado año 2016. También en ese festival polaco Ethnoport en Poznan Actuó este grupo que llega desde Polonia, si bien liderado por un artista de Lituania llamado Justinas Vasnevicius. Es un grupo que hemos oído en varias ocasiones aquí en Mundofonías porque tienen un sonido de los que creo que tanto Juan Antonio como a mí nos gustan bastante. Con influencias de Rock in Opposition, de Klezmer, bueno, sonidos muy sugerentes y que te hacen crear imágenes en tu mente. El grupo es Banda Nela Nebia y con ellos Mundofonías se va a despedir con esta pieza Diamond Disco. Y nos despedimos, pero ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com con cientos de horas de programas para que podáis... Revivirnos cada vez que queráis. También podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter y escribirnos a radio radio.mundofonías.com. Nos encanta recibir vuestras noticias, que nos digáis desde dónde nos escucháis y qué os parecen estas músicas. Así que cerramos este programa número 12 del año 2017 con Banda Nella Nepia. Pues ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.